Señores, vamos al programa considerado en sí propio y hablaremos de gente luminosa. Atención, no en el sentido metafórico del asunto, sino en el sentido más literal. Gente que al parecer, por fosforescencia, por reflejo, por una linterna bien ubicada, bueno, por lo que sea, producía iluminación. Justino Gregorio Nacianceno y otra, otros padres de la, igle de la iglesia eh, hablaban de esta gente, ¿no? de gente luminosa, eh, el, el, el fotismo que se producía. Bueno, eh, entre los cristianos fundadores, el Espíritu Santo estaba representado por una llama. La santificación se representaba por imágenes de fuego o de luminosidad. Era esta una fuente doctrinal que apoyó en cierta medida la creencia de que la perfección espiritual no solo hacía al alma capaz de ver el cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo mismo de un santo podía irradiar o brillar como un fuego ardiente, como, como en la canción de los redondos. Aquí van algunos ejemplos entonces de hombres que estaban iluminados en ese sentido literal, ...y de los inconvenientes que este acto podría incluso acarrear... ...el ser uno un poco luminoso... Ahí, ...parece no lindo, pero cuidado... Sí. ¿eh? Sí. ...para ir al cine, por ejemplo... ...por ejemplo... ...allá por el siglo V, un monje llamado José... que José? ...debería preguntar sí. a usted... ...el que te iluminó y se fue... ...me daba un poquito de impresión le pido perdón... ...el caso es que José proclamaba... ...que no se podía ser monje... ...si no se alcanzaba a ser tan resplandeciente como el fuego... Este hombre visitó al abad Arsenio, atención Erico, en el desierto, y pudo ver que el pozo donde vivía Arsenio refugía. Dos cosas, Arsenio vivía en un pozo, lo cual ya es algo, sí. y del pozo salía como una luz, dijo el avestruz. Ahora haciendo asado. Eh, dice su biografía que José... Eh, el, el visitante, leyó las escrituras, la Biblia, aprovechando aquella refulgencia que generosamente proveía Arsenio. Aquí se da un milagro por un lado, y el aprovechamiento astuto de este milagro para una lectura edificante. Sí, de un ver, libro, de un libro con la mano, Arsenio, que no veo nada. De un libro largo y de letra chica. ¿no? Y de letra chica. En la historia de los ascetas, de quienes hemos hablado el viernes, Todo hombre perfecto era considerado como una columna de fuego. Cuentan que cuando el abad Fisenilus se hallaba absorto en la oración, su celda aparecía completamente iluminada. En la vida de San Sabas, Cirilo de Citópolis dice que Custiniano vio en la oración de Sabas una gracia divina fulgurante sobre su cabeza como una corona y esa gracia lanzaba rayos fulgurantes y fue a partir de entonces que las ilustraciones de los santos empezaron a lucir aquel famoso aro luciforme que les aparecía alrededor del marote. Eso me llamaba mucho la atención y mi abuela no me lo supo decir, claro porque en las estampitas los santos aparecían todos como una especie de boina luminosa En la cabeza de San Sabas, efectivamente, aparecía una luz y la dibujaban medio mal, con un borde, Cierto, como claro. quien dibuja el haz de luz de una linterna con dos rayas o como la señal del murciélago de Batman. Claro, que solamente puede existir en las historietas. Bien. Eh, algunas luminosidades traían problemas. El abad, llamado Cisoez relampagueaba. Era un refugio el abajo. Provocaba unos destellos que asustaban a sus hermanos con toda la razón, imagínense. Claro. Entonces los hermanos le pedían por favor... ...que no entrara en éxtasis con tanta frecuencia. Claro. Eh, estaría en cortocircuito claro. probablemente. Cuando Cisóes estuvo a punto de morir... ...su cara se encendió como el sol... ...y encandiló a todos. Entonces nadie pudo mirarlo a los ojos cuando moría... ...y él dijo, ahora llega el coro de apóstoles... ...y el resplandor de su rostro aumentó todavía más... Tanto que iluminó un valle, iluminó. Finalmente Shizóes murió, entregó su alma y partió tras el último destello. No podemos negar que algunos contemplaron su muerte con cierto alivio, claro sobre todo sus hermanos, y adivinó las cuñadas. <risa> Fuera del cristianismo, respecto de seres luminosos, se dice que el resplandor de Zaratustra, es decir, Zoroastro, el creador del masdeísmo, aquella bella religión monoteísta de los persas eh, en el vientre de su madre no era luminoso Zaratustra, dice que resplandecía durante los tres días anteriores de, de su nacimiento parece que era un resplandor tan intenso que iluminó todo el pueblo de su padre pobre mujer no eh, no dice aquí si los padres vivían o no en el mismo pueblo claro porque la luminosa era la madre ¿O si tenía dos cuadras o veinte no kilómetros sé. del pueblo? ¿no? la crónica remarca que el pueblo era específicamente del padre, pero al menos sabemos que sí eh, estaba en el vientre de su madre. Igualmente esto traía ciertos problemas de confusión en la gente de allí, sobre todo cuando se enojaban los unos con los otros. Sri Ramakrishna, que vivió en la India, como su nombre nos hace sospechar, a comienzos del siglo 19 se mostraba a veces luminoso o como rodeado por llamas Dice la crónica La crónica histórica, no el diario La crónica dice que Su cuerpo parecía todavía más alto De lo que era Y que se iba haciendo luminoso De a poco Y el color moreno de su cuerpo Tomaba un tinte muy claro Algunos mitos tibetanos Relativos al origen del mundo Y del hombre Hablan acerca de iluminaciones Uno de estos mitos cuenta De que del vacío primordial emanó una luz azul que produjo un huevo. La luz dio lugar a un huevo. Este huevo, que nació de una luz azul, dio lugar al universo. Y, y eso, qué Big Bang, ni que nada. <risa> Otro mito, o el mismo, relata que la luz blanca dio nacimiento a un huevo. Parece que los tibetanos consideraban que los huevos eran una consecuencia inmediata de la luz. Cada vez que alguien prendía la, la luz, luz un huevo. se veía un huevo. <risa> apaga esa luz! ¡Rabindranath! ¡Lobsag! ¡La luz! Que tu padre... Bien, parece que este huevo, sí, este, además dio origen al hombre primordial. Por último, otro mito, cuenta que el vacío dio origen al ser primordial y este... ¿Cuál? El mismo de antes. <risa> ah, no, este es el ser primordial y Radio luz era un ser luminoso, pero se presentó un problema. La tradición explica cómo se efectúa el paso del hombre resplandeciente a los seres humanos actuales, más bien oscuros, opacos, como sí. somos nosotros. Eh, parece, lo puedo decir ahora que estamos solos, sí. ¿sí? parece que en el comienzo, en el comienzo los seres eran asexuados, señora, ¿eh? y no tenían deseos carnales, por suerte, porque si no, no, no hubieran podido cumplirlo, poseían en cambio la luz y la irradiaban. Aquí estoy, déle irradiar a falta de otra cosa, que explicar. claro. Y dice además que el sol y la luna no existían. Así que al comienzo, según el mito, los hombres se multiplicaban del siguiente modo. La luz, cuidado con los niños, ¿eh? la luz emanaba del varón <risa> Perdón Y esa luminosidad, nene Fecundaba la matriz de la mujer El instinto sexual Suélteme, sí. Coco Se satisfacía únicamente por la vista Como ocurre con tantos Pero los hombres degeneraron o degenerados, no, degeneraron, todavía más, y comenzaron a tocarse con las manos, y finalmente descubrieron la unión sexual, que era un club. Cuando el instinto sexual despertó, habrá dicho buenos días, ...apareció la genitalidad... <risa> ...que tema... ...entre las cobijas... Claro, ...al se despertar... ...que feo despertarse... Claro. La... De apalotre, sí. ...tal como la conocemos nosotros... ...pero entonces, ¿qué pasó? ...la luz se extinguió en hombres y mujeres... ...y el sol y la luna... ...aparecieron en el cielo... Ajá. ¿Eh? ...es decir que el precio del disfrute sexual... Es la oscuridad y la aparición del sol y la luna Que a mí mucho no me molesta ¿no? <risa> Le digo que prefiero un mundo con sol, con luna y con amor sí. Por decirlo así sí. Que no andar por ahí como una linterna <risa> <risa> O linterna verde, ¿no? Por la vida <risa> Para algunas sectas cristianas Como las de los mesalianos la aparición de Jesús en una oración debía ser inexorable, inexorablemente cegadora. Para los mesalianos, el fin último era la unión extática del alma con el cuerpo luminoso de Cristo. Decían los mesalianos que Adán también poseía la facultad de resplandecer. Esto antes de la caída, ¿no? Esa facultad les sería restituida a los hombres en el paraíso. Mientras el paraíso, dice el señor, tome, dice... Se, 220, 24, eh, 24. Hay una historia de San José Oriol, que era un sacerdote catalán que vivió a mediados del siglo 17 Durante sus estudios vivió en casa de Catalina Bruguera, que era una mujer casada que le dio albergue a este sacerdote José Oriol. Oriol era huérfano. ¿no? Y esta señora parece que se entretenía con José Oriol de un modo no demasiado virtuoso, la, la mina le tenía ganas, Oriol Pero él la rechazaba Porque era muy virtuoso La rechazaba sostenidamente Qué raro el rechazo sostenero Más bien sí. lo que se sostiene es la aceptación no, no, no. Un día, parece que eh, Entró el marido En la sala en la que estaba Catalina Con el sacerdote Y entró el pobre Bruguera y con, eh, Según la crónica, al verlos Sintió sospechas de que su esposa Faltaba a sus santos deberes Entonces, el sacerdote José Oriol, que notó esa sospecha, para demostrar su virtud, fue hasta una chimenea encendida que había en la sala, metió las manos en el fuego, y después de un largo rato, la sacó, ilesas pero refulgentes. ¿Eh? Dicen que, confuso el marido, ¿eh? comprendió que aquella era una señal del cielo de la inocencia, al menos del cura. Entonces trató cariñosamente al cura, lo alojó en su casa, y parece que el cura, durante los seis días que estuvo allí, iluminó con sus manos las habitaciones de la casa. Me encantó esta idea. ¿Cómo me gustaría encontrar claro. a mi novia en compañía de José Oriol? Y después tenerlo de linterna. después tenerlo de linterna, incluso de... De estufa durante sí. seis días. Sí. A Uriol que rechazaba virtuosamente los embates de aquella lujuriosa dama. Ya sabemos que el premio a esa clase de rechazos es que la mano no se te quema cuando la pones en el fuego. Así que le dedico a José Oriol esta charla, pero también a aquellos primeros seres ¿eh? que renunciaron a una cierta luminosidad por el precio del amor. A los, a aquellos pioneros que un día dejaron de iluminar Y empezaron a poner manos a la obra Un momentito, ya voy sí. eh, Fui a la discoteca que estaba cerrada y oscura Claro Al rato salió el bibliotecario con una locutora El discotecario, ¿no? Claro. Y para demostrar su inocencia Puso la mano en una hornalla E inmediatamente salió corriendo a los gritos Claro Bueno, nos quedamos para ilustrar estas historias de personas luminosas eh, con el bello tango que se llama Farolito de Papel, lindo. que también es luminoso. Y luminoso pero poco, con esa luminosidad eh, escasani pero íntima, que es deseable en un lugar amoroso. Eh, lo peor para un lugar donde va a tener eh, eh, vigencia un encuentro amoroso es la luz fluorescente. Sí. Porque uno se pone pálido y, y a veces tarda en encenderse, en el baño tarda en encenderse, sí, uno sí. va al baño... Y amaga. Amaga, amaga no, no, no, y recién no, no. Se, prende fuego se prende el, el tubo luz. cuando uno ya sale del baño. Sí, es verdad, me, me pasa. Cuando uno va a salir. Sí, y pero la esa... peor de las luces es la negra, vio que en algunos boliches hay una Ah, pero negra. a mí me gusta la luz negra esa. ¿Ah, sí? sí? que que... No, es el flash. Ah, es, es el, de el de la lera que marca pico. todos los puntitos blancos de la ah, ropa. Ah, sí, sí. sí lo... Muy botona. Sí, sí, sí. Se te notan los calzoncillos abajo del pantalón. Exacto. La... Es como una, una lamparita violeta. Sí. sí, sí está pero bien. a mí me gusta esa. ¿también? Pero la que no me gusta es la florecente. Uh -huh. ¿no? no. Yo cuando estoy en un lance amoroso, así que quiero crucer un poco, le pongo una prenda interior a... arriba del velador. Claro. Claro. Y le digo, mirá, amor mío, esta, esta penumbra, esta semi-penumbra, que nos incita a amarlos. Claro. Es lindo el calzoncillo estampado porque puede generar una figura en el techo, claro, ¿no? Claro, y, y da color. Da color. Y da claro. color, sí, pero hay muchos incendios, ¿eh? Sí. sí. Ah, sí, cuánta gente... Se le quemaron los calzoncillos. Se le quemaron los calzoncillos. ¿No? Y después tiene que dar cuenta de esa quemazón en la casa claro. Si uno es un amante este adúltero sí. Vuelve a la casa con el calzoncillo chamuscado la mujer... Y la mujer le dice ¿Qué te pasó? No me vas a creer <risa> Señores, escucharemos el tango Farolito de Papel En la versión clásica de Carlos Gardel Adelante En tus grupos me alzardé y en tu arrullo me dormí y dormido me quedé, solo parto y he chucil. Esta noche me encontré en la cartita del adiós, en la almohada donde andé, me juraste eterno amor, por olito de papel que alumbraste juni, con la luz a mi guillet y amoroso para ti. A otro lado alumbra soy, te apagaste para mí, no oscuras aquí estoy, solo pato y solo churri. Solo quedé, solo tenía paz que amor. Pato, ¿por era un azul mordo de ilusión. Vuelvo a perder el triste pucho de la de para aliviar esta amargura que hoy me da. Vos sos linda, vos tenés, pinta fina y vi vos un mundo prometes y sin de feliz. Vos el traje te adorlas, coño, callo corazón, y lo veo otros que al pasar tu reflejo encarninó. Pero al fin apenas soporolito de papel y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés Yo voy por canon de paber son lo que de yo no tenía más que amor pa to por que era solo un mundo de ilusión. vuelvo a perder el triste orgullo de la Para aliviar esta amargura brava que hoy me da Escuchamos en La venganza será terrible Farolito de papel interpretado por Carlos Gardel